Bueno, pues vamos a hablar con Diego, que es del barrio de Colla, en la localidad de Vigo. la localidad, bueno, Pontevedresa de Vigo, ¿no? Y, y bueno, ellas llevan ya trabajando durante bastantes años en el barrio y el último proyecto, los últimos años, sí que llevan a cabo un proyecto de oficina de información social. Y bueno, pues que nos cuente él un poco así... ¿Cómo es ese barrio? ¿Qué cosas hacen? Pues que nos cuente, porque lo tenemos ya del otro lado del teléfono. Caixo Diego. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Hola. Bueno, cuéntanos un poco, ponnos en situación de... Bueno, ¿cómo es tu barrio? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues Coya es un barrio de Vigo que tendrá alrededor de 40 años. Uh -huh. Es un barrio que nació para acoger a... ...a toda la gente, a todos los trabajadores... ...que vinieron a, a las grandes empresas de Vigo... A, ...a los astilleros, a la fábrica de Citrén... ...y eso, acogía a la gente que venía de... ...sobre todo del rural gallego... ...eh, a trabajar a las grandes empresas... ...y bueno, pues, eh, nació como barrio dormitorio... ...para todos esos trabajadores y... ...bueno, de siempre ha sido un barrio donde los vecinos han, se han juntado y han luchado por por mejorar las condiciones de vida en los primeros años, por mejorar las condiciones básicas del, del barrio, de transporte, de de espacios eh, para juego, de espacios eh, públicos, y bueno, ahora tras esos años, Colla es un barrio muy agradable para vivir, y bueno, sigue habiendo esa fuerza y ese tejido que que provocan que, que sigan habiendo movimientos y, y proyectos pues, que trabajen por construir otro mundo, otro barrio y otra ciudad mejor. Eh, vale, ¿y más o menos qué población tiene Coya? Pues, Eh, Vigo tiene alrededor de 300.000 habitantes y Coya más o menos rondará los 30.000, más o menos. 30.000 30 y 40.000. O sea que es un barrio bastante grande. Sí, es un barrio grande, mm. donde predominan las grandes las torres bastante altas y sí, hay mucha población. Mm. Y vosotras, desde hace unos años, decía antes que comenzasteis con una iniciativa que, bueno... Eh, ...ya llevaba también algún rodaje en otros territorios... ...bueno, fundamentalmente en, en Euskal Herria... ...con la gente de Baracaldo, ¿no?... ...la Oficina de Información uh -huh. Social... ...cuéntanos un poco, ¿en qué consiste esta iniciativa? Pues eso, como cuentas, eh, por imitación... ...y después de conocer experiencias... ...de otras partes del Estado... ...pues eso, conocimos la, a la gente de Berriochoac... ...y también a la gente de Baladre... ...y las distintas experiencias de oficinas que había... ...que estaban funcionando en distintos territorios... ...pues eso, a final del 2007... Eh, ...nos animamos a, a empezar con la Oficina de Derechos Sociales... ...de aquí de Colla... Eh, ...eso, como... Para, ...con la idea de que eso, de un espacio, una plataforma... ...que sirviera por una parte para eh, eh, recoger las demandas... ...y las situaciones de precariedad, pobreza, exclusión... ...que veníamos conociendo... ...y eso, una primera parte y una segunda, pues eso, intentar organizar y crear eh, estructuras y redes... ...que lucharán contra, contra los problemas del capitalismo y las distintas maneras en las que nos afectan. Eh, ¿Dónde se ubica? ¿Dónde está abierta esta oficina? ¿Dónde, dónde estáis? La, la oficina forma parte del, del entramado social... De, de la parroquia de aquí de Collo, bueno, de una de las parroquias de Collo, de la del Pista de la Victoria, y, y se ubica eso, en las oficinas, en los locales de de esa, de esa parroquia. Eh, la parroquia en la historia del barrio también ha tenido un papel importante a la hora de, eso, de vertebrar y de organizar pues esas luchas de las que os hablaba antes. Y lo que soléis hacer es abrir eh, algunos días y, y recibir un poco a la gente que, que necesita obtener información, ¿no?, sobre la arriesga, que uh -huh. es, creo, la prestación sí. social que allí... Hay... Explícalo un poco, porque aquí lo de la arriesga no no lo conocen. Sí, eso, nosotros eh, abrimos eh, los lunes de 5 a 7, estamos por las tardes eso, atendiendo a, a todas aquellas personas que, eso, que tengan alguna duda o alguna ganas de, de luchar y sobre todo eso, en ese mundo de los servicios sociales. En Galicia la renta mínima se llama RISGA y eso, es eh, la renta mínima es organizada por comunidades, en Galicia eh, la gestión a las juntas y bueno, sería esa prestación que vendría a cubrir, las, a cubrir las necesidades básicas de aquellas personas que no tuvieran ningún ingreso. Eh, esa información la dan los servicios sociales municipales, pero eh, como en otros sitios, eh, las informaciones que dan son sesgadas, son pocas. Eh, a la hora de presentar las solicitudes hay muchos problemas, sobre todo de, de retrasos, de problemas en, en la gestión. Y después hacemos una denuncia más clara sobre eso, la risga como una prestación que nos da a resolver los problemas que, que dice... ...que dice atender, ¿no? En Galicia ronda los 400 euros, muy poca gente la, la cobra... Eh, ...sigue habiendo, como decía antes, muchos retrasos para cobrarla... ...hablamos de, de una media de ocho meses, por lo menos... Eh, ...en estos últimos meses eh, eh, un endurecimiento de las de los requisitos de, de acceso... Eh, ...bueno, nos centramos en ese mundo y la RIGA es una de las tareas que, que más nos ocupa... ...porque eh, es donde hemos puesto uno de los focos eh, pues para organizar la, la lucha que hablábamos antes. Yo sé que, bueno, una de las patas es eh, esta, ¿no?, la de la Oficina de Información abierta uh -huh. a, a que la gente que, que quiera solicitar la arriesga o que quiera información de, de qué derechos tiene sobre esta prestación que, bueno, me queda un poco flipada porque no sabía que eran 400 euros. Aquí la ahora le llaman renta de garantía de ingresos, son 650. Aquí uh -huh. cambiaron el nombre de renta básica a renta de garantía de ingresos y, y son, bueno, en la última revisión que han hecho para 2011 son 650 euros. O sea que, uh -huh. imagínate... Hay bueno, diferencias, sí. Hay diferencias. Y yo sé que, digamos, otra de las de las patas de, de estas iniciativas, y en concreto de la vuestra, de la Oficina de Derechos Sociales de COYA, eh, una es la apertura y la permanencia, y otra es la coordinación también con otros grupos para esto que comentáis, ¿no?, de, de hacer denuncia sobre uh -huh. estas situaciones que no, que no se conocen y que no se hablan en los medios de comunicación habitualmente, ¿no? Ajá. Uh -huh sí y eh, nosotros tenemos la suerte eso de que estamos en el, en el barrio de colla eh, hay una inercia de eso, de trabajo y de movimiento de muchos años y ahí sí que nos nutrimos del, del movimiento y de la organización sobre todo que decía antes eh, a través de la parroquia y después eh, trabajamos con otros grupos sobre, sobre todo con la gente de gas del grupo de la situación social de aquí de Vigo con la que eso eh, hacemos un montón de campañas y actividades y, y después eso intentamos coordinarnos con pues gente de centros sociales fuente elco dos ratos con bueno, distintos grupos que en, en el nivel local eh, trabajan eso para visibilizar que, que el sistema capitalista mmm, está pensado para generar los problemas no a todas nosotros hacemos el ...ponemos la intensidad en el mundo de los servicios sociales... ...esa gente que la pone en el mundo de, de, del, del medio natural... de no sea sé, ...del gasto militar... ...bueno, nosotros aportamos eh, esta visión... Eh, ...porque lo conocemos un poquito más, no por otra cosa. Una campaña así en concreto que no sé... ...que te gustaría comentarnos que hayáis hecho últimamente... ...es que me suena que, que algo he visto en la página... ...pero no recuerdo exactamente... Sí, intentamos sacar, bueno, por lo menos una al trimestre o, o cada cuatro meses, eh, campañas. La última la hemos titulado Silencio, recórtase, que la hemos hecho en colaboración con, con la gente de Gas, como decía antes, y nada, viene a, a decir lo que hemos dicho otras veces, que en un mundo de, de dinero en abundancia para unos pocos, Eh, con la excusa de la crisis, pues eh, nos caen todo tipo de recortes. nos Sacaban eh, ayudas como el PRODI, eh, se quitan los 2.500 euros del cheque bebé lo que decía antes, la risga eh, ante el, el bueno la avalancha o el aumento de solicitudes de risga empieza a endurecer un montón los requisitos, eh, hay demoras en los pagos, eh, ...las ayudas de emergencia también para cosas como vivienda... ...o para temas de salud también se recortan, se mira más con lupa... Eh, ...bueno, eh, lo que sabemos que nos toca, ¿no? Y en este momento más, pues la idea era eso visibilizar todos pues, esos problemas. es Todos los recortes que se están produciendo ¿no? en, en todos los territorios... ...aquí también eh, ha habido un endurecimiento de la ley bastante considerable... ...y, y bueno... Eh, coincidiendo bueno ya que estábamos hablando de la crisis global o, o la tan cacareada crisis eh, del que está afectando en, al estado español fundamentalmente como en bueno, a otros territorios del planeta eh, bueno. sí que eh, sé que eh, dentro de poquito vais a tener un encuentro de que organiza una red estatal y así cuéntanos cuéntanos un poco eh, bueno. en qué consiste ese encuentro y Es eh, eso la, la gente de la de la oficina de colla pues eh, se encuentra eh, en sus luchas y en sus eh, reivindicaciones con otros grupos no y uno con los con el que coincidimos muchas veces es eh, con la gente de, de baladre y a finales del, del mes de febrero el último fin de semana. ...pues se va a realizar aquí en, en Vigo... El, ...un encuentro de, de Baladre en el queso... Se, ...se acercarán pues gente de Málaga... de ...del país valenciano, de... ...bueno, de diferentes sitios, de Canarias... ...a eso, a seguir compartiendo experiencias... ...y a intentarse organizando luchas ¿no?... ...y es la gente de Baladre pues pasará... Eh, ...desde el viernes hasta el domingo en el barrio para bueno, para seguir generando redes, encuentros y formas de, de resistencia. Muy bien. Bueno, como ya no nos queda mucho tiempo, si lo único igual si quieres comentar cuál es la página web que tenéis para la gente que yo que se que le apetezca salchear por internet y así, te uh -huh. sabes el nombre de la página? Sí, es odscolla.comlatina.archipelagosconk.net. Uh -huh es odsecoya.arquipelagos.net. Y sí. bueno, ahí vamos colgando pues las cosas que hacemos, eh, algún articulillo y hay información también pues eso, sobre las prestaciones que hablaba antes, sobre risgasadas, requisitos uh -huh. eh maneras de plantearlo delante de los servicios sociales. pues bueno, allí hay bastantes cosillas de lo que somos nosotros o, bueno. de, o de lo que queremos ser. Toda la información, di que sí. Pues bueno, Diego, muchísimas gracias por haber colaborado con Ancheta y Ratia, por tenerte aquí esta tarde y, bueno, te buscaremos otro día, seguramente. Vale. vale pues nada, un, un saludo grande, Ciao. Agur. Irubebicoitzaerriochac.info Irube,